¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo te va a vos y a toda tu audiencia Bien. Eh, Marcelo, eh, contanos, a ver, eh, de qué temas hablaron, qué se trató. Hay varios temas que eh, la, el productor rural acá de la provincia quiere saber, sobre todo el gasoil también. Exacto. Sí, sí, mirá, eh, casualmente, con respecto a la semana pasada que tuvimos la reunión con el señor gobernador, que justo estaba en la mesa ejecutiva de carva entonces, bueno, a raíz de que tuvimos esa reunión, Eh, se le la rural de acá de Los Pampas se le se le pidió nuevamente que que llamen a la mesa agropecuaria que que, bueno, que es es una, un lugar donde tratamos todos estos temas y la verdad que bueno, eso fue la semana pasada y esta semana recibimos la la y bueno, eh, no, nos invitaron, estaba gente, la, estaba la ministra de la Producción con todo su equipo, uh -huh. eh, estaba el ministro de Seguridad, eh el presidente de Vialidad eh, Provincial y también eh, gente de de, renta, de rentas. Entonces, eh, bueno, el temario que, que tocó en la primera reunión fue eh, la, la parte de seguridad rural, de mm. eh, red eh, terciaria de caminos y eh, eh, de la parte de impuestos provinciales. Eh, que soy sincero, la verdad que, que la reunión fue buena porque, bueno, pudimos estas reuniones eh, nosotros exponemos las problemáticas y también no solo las problemáticas sino también intercambiamos propuestas y es bueno que, que lo que cada ministro o cada responsable de su área nosotros llevemos viste la, la, como te dije, la problemática que vemos diariamente o que nos consulta los productores sí. y, y bueno esto es bueno esto es bueno tener este inter interlocución porque ellos ya te digo se eh, toman, toman este, estas problemáticas y, bueno, se comprometieron y en, en ir eh, adaptándolas y, y, teniendo, y teniéndolas, en, digamos, presentes como para, para ir llevándolas hacia adelante. Claro. Eh, Marcelo, ¿en ese contexto hubo algún anuncio o promesa eh, del gobierno provincial de que no les va a faltar <coughs> gasoil eh, para la cosecha? Exacto, sí. Eh, casualmente, eh, ayer... Eh, a, Habíamos recién iniciado la, la bueno la charla con la mesa en la mesa y ingresó el señor gobernador nos saludó a todos y como en la en la reunión anterior también habíamos estado hablando el jueves pasado y la preocupación que tenemos con el tema de gasoy mm. bueno no, nos adelantó el señor gobernador que dice bueno que había estado realizando gestiones a nivel nacional y, y que habían aumentado el cupo de De gasol sobre todo para la, lo que toda la parte rural eh que eso ese aumento en, en los cupos bueno iba iba a ser abastecido por la por ipf agro y también eh, nos comentó que se había puesto de acuerdo a nivel nacional con el valor del litro del del biodiesel que ello, y también en el aumento de, del porcentaje de porte en con la mezcla de gasol así que no. Eh, nos aseguró que, que no iba a haber faltante de gasolina acá en nuestra provincia, que era otra de las cuestiones que habíamos estado hablando la semana anterior. Claro. Eh, y uno de los reclamos, una de las quejas que tiene el productor eh, agropecuario acá de la zona son los caminos vecinales. ¿Cómo está ese bueno, tema? Bueno, eh, bueno mira, eh, en ese tema, como eh, usted dice, estaba el presidente de la realidad uh -huh. provincial, eh, primero se empezó a hablar de, de, la, de la parte de los caminos rurales, eh, que estaba eh, había gente de la rural de Rueda y Que, y eh también por símbolo que es la parte de, de acá de la de lo que es el departamento capital. En realidad el, el mayor inconveniente en, la, en, la, en las redes que tenemos de caminos ciudad o redes terciarias es que eh, que por ahí eh, o sea, eso los caminos hizo acá ni en sí o sí a las municipalidades, pero bueno, tiene que Nosotros lo que pedimos es que, que haya una coordinación con vialidad, con vialidad Provincial ¿Por qué? Porque las municipalidades lo que realizan, cuando lo realizan Son eh, tipos que le llamamos unas perinadas en los caminos Pero lo que nosotros eh, reclamamos es que como hace años que, que no se no, no se realizan otros trabajos Entonces en la zona nuestra vemos que toda la parte de las banquina ha crecido mucho La, la zona de o sea caldenes mm. también la parte de olmos que lo que le estamos pidiendo es que eh, coordine vialidad provincial ya que municipalidad no tiene mm. las la maquinarias eh, correspondientes porque hay que hacer desmonte para poder hacer al en los bajos donde donde realmente estamos muy muy complicado con, con muy poca lluvia mm. ya son intransitables los caminos Claro. Eh, Marcelo, y un tema que no solo es, eh, eh, se manifiesta la queja en, en el productor rural, sino bueno en el vecino y la vecina, es el CIRCREV. Eh, ¿Se habló sí. ese tema? Sí, tam eso también se, se habló, había gente de rentas. Lo que ahí nos expusieron es que eh, en la parte agropecuaria, eh, sí. nosotros también lo que reclamamos es que cómo se ingresa al CIRCREV... Eh, porque se ingresa por una deuda, también le decimos que cuando esa deuda está saldada, uh -huh. que, que salga automáticamente, porque si, si ingresamos rápido, también queremos salir eh, rápido. Entonces, ahí nos dieron las explicaciones que ahora, eh, desde el 2016, eh, se ingresa al si CICREM eh, en la parte, te estoy hablando de lo que es en la parte agropecuaria, sí. eh, se ingresa eh, por deudas Eh, con ingresos brutos antes eh, era por patentes de vehículo, de moto de cualquier deuda que había en, en renta provincial se ingresaba bueno ahora mm. la parte la parte rural se ingresa pura y exclusivamente por alguna mora en ingresos brutos después cuando le, le dijimos y le, le expresábamos el tema de, de, de la salida mm. eh, ahí no, no, no implicaba, nos nos explicaban que uno sale a las deudas, eh, se le baja el coeficiente, porque en decir tener de 0.5 hasta el 5%, el valor máximo que te retienen. Sí. Entonces, cuando, eh, independientemente, cuando tenés lo, los porcentajes altos, cuando eh, se hace todo el estudio, te bajan a 0.5 y te mantienen en esa alícota de 0.5 por un año. porque Porque dicen que en ese año ellos eh, rivalidan, eh, digamos... ...toda la proyección y al año, si se mantiene la eh, todo salgado, automáticamente se eh, sacan. Pero bueno, son respuestas que no nos dieron, vamos a seguir trabajando en ese tema... ...porque realmente, bueno, seguimos con, con exponiendo que y, y, y la mayor preocupación es que queremos... Eh, como ya te dije, como ingresamos, una vez al lado tenemos que salir. Entonces, bueno, eh, pero esas son las respuestas que nos dicen. Claro, sí, eh, piden que salgan automáticamente de la misma forma que se ingresan. Es, exacto. Bien, bien. Eh, son sin Necesidad de, claro, necesidad de esperar un año o hacer un trámite. Exacto, exacto. Claro, sí, sí, bien. Bien, Marcelo, no sé si quedó algo eh, de la reunión. No, no mira eh, después hablamos el tema de seguridad, que eh, la verdad que yo, eh, el ministro... Eh, bueno, eh, ahí nos anunció que en pocos días más eh, eso lo vemos muy bien porque también era una cosa que se venía hablando de, de, de años anteriores es la creación de la parte eh, a la, eh, temática de incorporar la temática de los delitos rurales en, a los fiscales eh, ¿qué, ¿qué es esto? Eh, que va a haber eh, dos o tres fiscales nada más ocupados a lo que son delitos rurales la verdad que es eh, Ya te digo, es algo que veníamos reclamando y eh, lo vemos muy, muy importante, sobre todo cómo viene avanzando y, y los distintos eh, problemáticas que hemos tenido últimamente en, la, en las zonas rurales con, con roturas de sidobolsa y también con ingresos a, a los campos. Eh, bueno, sin no lejos, hace 15 días empezaron a un campo donde había un matrimonio mayor de edad. Y, bueno, sí. Entonces, ante el avance de estas cosas ellos están trabajando, y te vuelvo a repetir el ministro de lo que en pocos días más está eh, eh, la, la, la, la incorporación de la temática del delito rural en la parte de, de, de, los, de los fiscales. Claro. Bien, Marcelo, bueno, muchísimas gracias. Ah, eh, perdona, ¿sí? no, no, y la otra cosa es que la, eh, la ministra... Eh, Nos digo que en 60 días nos vamos no nos dio una fecha exacta porque participar no andar cambiando me parece bárbaro uh -huh. pero o sea eh, en un no más de 60 días nos vamos a seguir reuniendo que si bien los primeros temas eran lo que más nos preocupaban y, y los que más reclamos teníamos de la parte de productores ahora eh, nos vamos a reunir eh, nos van a avisar 10 15 días antes entonces vamos a llevar una temática de, de los de de lo que va a ser y eh, va a ser, eh, bueno, la realidad es juntarlo para hablar un poco bien de la producción, ya sea Granaria como también de Granadería. Bien, bueno, eh, Marcelo, muchísimas gracias eh, eh, con estos minutos. No, no, gracias a vos y a disposición.